Bulevar del Jazz con Javier Domínguez. Jazz、con Javier Domínguez, y sobre todo con él, sobre todo con este maestro a c i t u r n o extraño, genial, especial. Si digo especial ya es especial y no voy a abundar más en detalles ni en conceptos ni en rollos. Él es especial. Vive en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Y es eso, justamente un espíritu. Es un espíritu. Porque vive en la casa de los espíritus. Pero además es, es un espíritu. Se llama Thelonious s p h e r e m o n k monk y es centenario también como los los músicos de lo de estas últimas jornadas por cierto tengo que aclarar una cosa si me permitís la licencia que me la vais a permitir es que primero anuncié a ella como centenaria y dije en la centenaria tal tal tal cual después alguien me llamó y me dijo javier alguien del bulevar o d por supuesto una una oyente amiga me dijo javier he leído hay una referencia que dice que e l a nació el 18 y yo digo pues si tú lo dices no me vas a engañar digo pues será un error que yo he tenido yo sabía, sabía la historia de e l a y había en alguna parte leído que era el año del centenario y por eso la anuncié y la metí en m i entre comillas en mi lista y en mi nómina en mi nómina para ...para hacerlo en especial además aunque no hubiera nacido el 17 o el 18 da b a igual merece todas todas las todos los recursos que tengamos para estar con ella porque e la es maravillosa pero consultado de nuevo por mi ardor y mi espíritu periodístico que por supuesto lo tengo o procuro tenerlo de rigor digo voy a consultar bien lo de ella porque Ya, ya lo anuncié y dije me he equivocado los pido, pido disculpas y tal y cual pero también hay que rectificar para bien、y、en este caso yo tenía razón bueno yo tenía razón algunos papeles tenía razón y entonces lo que leyó mi amiga、mmm, era erróneo entonces e l a es del 17 nació el 17 y entonces yo no andaba equivocado <ríe> la que andaba equivocada era, era mi amiga o la o lo, donde leyó eso que que decía que que nació el, el 18 pues no el a nació el 17 justo el 25 de abril de 1917 luego estamos en año、eh, del centenario y además más que justificado haber estado con ella y dedicarle el especial que le dediqué y que le voy a dedicar otro día porque siempre es una buena excusa para estar con ella、eh, cantando con con cualquiera de, su, de sus grandes compañeros desde desde duque l l i n g t o n a cualquiera de los tantos y tantos que tuvo o sea que da igual Bueno, pues dicho esto, entre comillas, mi, mi mejor concepto y, y detalle, ELA、eh, l es del 17. Como lo es también, por supuesto, t h e l o n i u s Sfer Monk. Un tipo grande, tipo jazzístico. Él sí es uno de los grandes, grandes maestros de jazz. Porque...、Mmm, Es muy difícil hacer referencias así técnicas. Como os diría, como podéis apreciar la línea que va entre Fasswaller, tal, tal, tal, tal, tal, pasa lógicamente por los maestros del Stride. Él tiene una mano Stride, evidentemente su mano izquierda y también la derecha, sobre todo la derecha, es muy Stride. Bueno, rollos literarios que no conducen a nada. Monk es Monk. Y como decía mi maestro y mi amigo Tete, a quien quiero tanto, mi amigo Tete Montoliú, me decía aquello de, lo mejor es volver a lo mejor. Lo mejor es volver a lo mejor. Y lo mejor siempre es... t h e l o n i o s Yo a partir de ahí le empecé a llamar de broma Teteonios. Yo le decía Teteonius Mont Oliu. Y hacía como un juego con el, con el nombre y el apellido. Y, y hacía un chiste y él se reía mucho conmigo. Con esas cosas que yo le decía que le gustaba mucho que yo le dijera esas cosas. Teteonius. Porque él, él era un loco de Tete. Admiraba a Tete y admira a Tete profundísimamente. Porque, porque, ¿Y quién no admiraba a Monk? a m o n en monk se ha a d mirado muchísimo lo que pasa es que era tan especial tan singular y tan extraño y tan irrepetible que como dicen los tratadistas que de e s h o saben q yo no sé、eh, prácticamente no tiene herederos q u i é n se parece a monk monk q u i é n、eh, se queda en las claves de monk monk t h e l o n i u s esfer monk Maestro del jazz, genio del jazz, un hombre único en la historia. Centenario. you noche en radio andalucía información con javier d o m í n g u e z este es un tema extraordinariamente descriptivo de l o de lo que medio se ha anunciado hace un rato ¿no? como como celonios、eh, hace que su piano parezca el piano de los cosquillitas neoyorquinos del stride ¿eh? es se parece mucho a james p johnson a incluso a jelly a jelly r o l l morton el originario y antiguo、eh, maestro jelly r o l l morton es, es es se parece se parece pero pero aún así es él no h a el tema es celonius es el nombre el tema e lleva su propio nombre ...y es increíble os lo aseguro que es es un músico era un tipo muy raro porque se cuentan tantas cosas de él、eh, hacía cosas muy estrafalarias era muy estrafalario en todos los sentidos no tampoco os voy a contar cosas privadas porque no las conozco y, y aparte de no conocerlas no, no, no las voy a inventar evidentemente pero Se cuentan muchas cosas, muchas anécdotas、eh, extrañas de, de cosas que hacía cuando iba de viaje y hacía cosas muy raras.、Eh, igual se llevaba un, un cargamento de Coca-Colas metido en una mochila para ir de, de Estados Unidos a Australia, por ejemplo, por ejemplo y se llevaba un macuto lleno de Coca-Colas. imagináis como si en, como si en australia no hubiera coca cola pero igual que él quería las las las coca colas de nueva york por ejemplo ¿no? y cosas así raras y extrañas pero aún así los los que amamos este este lío se lo perdonamos todo porque es un auténtico genio toca como él s o l o como él y eso es el ser único es, uno, es privilegio de poquísimos si me tuvierais que interrogar o me interrogara yo a mí mismo delante vuestra para decir cuántos únicos Uf, es muy complicado no creáis que hay tantos e h siempre se dicen los mismos pero es que no son más y no voy yo a poner ni a quitar cosas que han dicho los tratadistas que de e s t o saben que saben tanto que、pues、saben tanto además que han s a b i d o tanto y que siguen sabiendo tanto o ¿no? n Sí, no, es que no salen muchos. Sale, sale él, sale él, sale el pájaro, sin duda. Sale, sale c o l t r a n e Hombre, Luis, también, pero sí, también por lo que, por lo que, lo que quizás representó también podíamos incluirlo por... porque dio, con él se dio un salto, sin duda, sí, s también. Lo que pasa es que eso ya es más cuestionable, entonces yo no voy a entrar en, en, en circunstancias cuestionables. Lo cuestionable era fundamentalmente las horarias, que pasaron, afortunadamente pasaron, <risa> en el espacio y en el tiempo, y, y este es un homenaje del Boulevard del Jazz a los centenarios. Y en este caso el centenario es t h e l o n i u s t h e l o n i u s Sphere, monk don celedonio m r monk don celedonio o m r monk c ó m o te gusta llamarlo más don celedonio pues d o、no、n celedonio le llamamos don celedonio si a ti te gusta que tiene nombre de pianista a partir de ahora don celedonio tiene nombre de pianista de pianista mayor s í no murió mayor con 70 y largos me parece que fueron ¿no? 70 y pico no recuerdo muy bien en el sí, 70 y no me acuerdo no he hecho la cuenta pero no、bueno, era era tenía al final de sus años tuvo aspecto de hombre mayor muy mayor y además ejercía de hombre mayor y sus manos ya hablaban en un tono mayor Porque él era mayor. Y todo lo hacía en clave de mayor. Casi siempre lo mayor, no, no, no siempre, pero casi siempre lo mayor es la mejor de las claves. En clave de mejor. Celonius es el monk. どうも、今日はカーデンの皆さんにお越しいただいて、私はカーデンの皆さんにお越しいただいて、私はカーデンの皆さんにお越しいただいて、私はカーデンの皆さんにお越しいただいて、 Había otros también, pero él quería ser. Y de hecho siempre quiere ser el guapo. Y es el guapo. Y por supuesto también el más hijo de puta de todos. Bueno, Miles, Miles inolvidable. Por supuesto también DC. Por supuesto también algunos otros como mi amigo Ornett. Y pocos más. Es que no hay tampoco tantos, pero lo de Miles era un chiste. Y así decía lo del guapo que a él le encanta. A él le encanta que diga lo de... lo de que efectivamente él era el guapo fue y es y será siempre el más guapo estás en el bulevar o del d jazz en r a i en radio andalucía información estamos con un hombre increíble llamado celonius don celedonio celonius s f e r monk compositor músico arreglista pianista、eh, y tipo curioso tipo muy curioso extraño raro、eh, cuenta una historia preciosa como casi todas las suyas mi amigo antonio mío es molina、eh, sobre monk、eh, que os voy a leer un trocito es una preciosidad de historia dice a ver si la encuentro dice mi amigo antonio dice dice dice celonius monk en su retiro desde la ventana de la habitación que abandonó muy pocas veces en los últimos años de su vida celonius monk veía el río hudson y el perfil entrecortado de manhattan Cada mañana se vestía escrupulosamente con sus trajes bien cortados, sus grandes zapatos, sus calcetines y sus corbatas a juego, como si tuviera que acudir a alguna cita en la ciudad. Y a continuación se tendía en la cama y se pasaba el día mirando el techo o se incorporaba sobre los almohadones doblados para mirar la televisión. Su programa favorito era la versión americana del Precio Justo. El pianista Barry Harris, que vivía en la misma casa y que ensayaba en una sala próxima, se asomaba a veces a la habitación de Monk y al verlo inmóvil y formal encima de la cama pensaba que parecía un muerto en su ataúd. La casa estaba en New Jersey y había pertenecido al director de cine Joseph von Stenberg. Su dueña era ahora la baronesa panónica de Kingsworth, Que llevaba años dedicando su vida y su fortuna a proteger a músicos de jazz y que en 1955, en su apartamento del hotel s t h o p e de n u e v a York, había acogido a Charlie Parker enfermo y desahuciado. Mientras la baronesa panónica le preparaba algo de cena o una bebida, Parker estaba en el sofá mirando un programa cómico que le gustaba mucho. Se le paró el corazón en medio de un ataque de risa. Lucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Música de color en Rai. vivía retirada en Nueva Jersey en compañía de sesenta gatos y desde 1976 tenía como huésped a Monk que llevaba todo ese tiempo sin tocar el piano sin hacer nada s o l o levantarse cada mañana y vestirse y volver a tenderse en la cama recién hecha para mirar al techo o volver los ojos hacia la ventana en la que se recortaba cada día la silueta azulada o diluida en la niebla de la ciudad en la que había crecido y pasado la mayor parte de su vida y a la que no iba a volver teniéndola tan cerca le gustaba a veces dejar la puerta entornada para escuchar a barry harris tocando el piano También se daba algún paseo por el bosque cercano a la casa. Cuesta imaginar a c e l o n i u s Monk caminando por un sendero en un bosque grande y solo, incongruente con su traje de ciudad y su falta de costumbre de frecuentar la naturaleza. Alguien crecido en las calles peligrosas d e West Side de Manhattan, aclimatado muy pronto a la tiniebla de los clubes, los callejones, y las esquinas nocturnas. Caminaría con una torpeza urbana agravada por la enfermedad, con algo de sonambulismo, con la mirada ausente y la expresión ensimismada, atento tal vez a los rumores del viento en las hojas y a los cantos de los pájaros, él que había tenido desde niño un oído tan Sutil para la música y que ahora parecía haber dejado de necesitarla. Cómo sería ir por uno de aquellos senderos y encontrar de pronto a Celonius Mon con su mirada fija y bobina, quizás con un sombrero o un gorro estrambótico, si es que no había prescindido también de esa costumbre, la de coronar su figura con un tocado. en el que siempre había algo de pagoda o de bonete o solideo de alguna orden monacal, de un sacerdocio absurdo que él hubiera adoptado con la misma seriedad con que Buster Keaton se empeñaba en sus tareas imposibles. Algo de imposible hubo siempre en la música de Monk, una cualidad tortuosa y chocante, que durante muchos años desconcertó a quienes la escuchaban y que todavía mantiene el filo de su novedad. La pulsación de una sola nota basta para identificarlo. Delicadeza y disonancia se superponen provocando ondulaciones sonoras que duran en los espacios de silencio. Con cuatro o cinco notas ya se ha establecido una melodía que tiene una parte de dulzura y otra de burla y de tentativa en el vacío. Cuando Monk era un adolescente pasó dos años acompañando al piano a una predicadora evangelista ambulante. Una de aquellas iluminadas que daban sus sermones en graneros o en pobres salones de alquiler en los pueblos segregados del sur y enardecían a los fieles con el fuego de una oratoria bíblica que se convertía sin transición en canto africano de llamada y respuesta. El joven Mon acompañaría los himnos tocando armonios o pianos viejos sin afinar, a los que le faltaban teclas y observaba de cerca la perduración de los ritmos y las melopeas clamorosas venidas de África. mezcladas con la herencia musical europea en una aleación que era el río originario del negro espiritual, el blues y el jazz. Años después, cuando ya era un músico conocido, sus estridencias y sus invenciones sonoras no se alejaron nunca del tronco de los blues, y sus lentas danzas de oso sobre el escenario mientras los otros seguían tocando tenían algo de ritual antiguo y posesión, como de trance de iglesia baptista. Otros se extenúan en vano queriendo lograr a base de aspavientos y de imposturas algún simulacro de originalidad. t h e l o n i u s Monk no se pareció nunca a nadie. Creció en la digna pobreza de la clase trabajadora negra, que emigraba desde el sur agrario, atrasado y racista, a las capitales industriales del norte y siguió siendo pobre, con periodos cortos de relativo bienestar hasta el final de su vida. En un pequeño club de Harlem, en el Minton's Playhouse, en los primeros años 40, empezó a tocar como no lo había hecho nunca nadie, pero el crédito por la gran transformación del jazz no tardó mucho todavía en llamarse bebop. Se lo llevaron sobre todo Charlie Parker y Dizzy Gillespie, mientras él permanecía en la pobreza y en la sombra. Parker y Gillespie lo trastornaron todo acelerando al máximo la velocidad y exagerando el virtuosismo. Monk prefirió la apariencia de sencillez. las lentitudes contemplativas. Inventó una música en la que otros brillaban más que él y una estética personal que se convirtió en moda. La b o i n a las gafas de sol en plena noche, la perilla de cabra. Jugaba al tenis con la misma destreza desconcertante y versátil con que tocaba el piano, Y cuando tenía algo de dinero preparaba cazuelas de espaguetis con albóndigas. A las personas que quería, su primer amor, Ruby, su mujer, Nelly, su hija Tut, su hija Bobo, les dedicó pequeñas baladas llenas de una ternura como de canciones de cuna, hechas con un arte tan meticuloso, tan liviano, Como acuarelas de Paul k l e e Robin d Kelly le ha dedicado una extraordinaria biografía, Thelonious Monk, The Life and Times of an Original American. La mejor manera de leerla es escuchando de fondo los discos de Monk, sintiendo en cada nota del piano, como en una sesión de espiritismo, una presencia de a Que el paso de los años no desdibuja. Pero cuando acaba la música y uno cierra el libro, la presencia no cesa. El silencio también tiene que ver con t h e l o n i u s m o n que eligió recluirse en él al final de su vida, astragado por la enfermedad y el agotamiento. Un silencio que según él decía, Es el ruido más estruendoso que existe en el mundo. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez Radio Andalucía Información r a i El Bulevar o d del Jazz Con Javier Domínguez Se encontraron los dos gigantes dos de los gigantes únicos y especiales de los que te conté antes se encontraron para cerrar esta segunda hora de homenaje y recuerdo al gigante monk al maestro del piano monk al compositor al extraño al tremendo monk se juntaron monk y john coltrane t h e l o n i u s al piano john al saxo tenor le acompañan al contrabajo a h med abdul m a l i k y en la batería shadow wilson fueron historias increíbles historias fascinantes historias para el sueño para el silencio para la meditación y para la magia Del maestro Monk celebramos 100 años de su nacimiento. Del maestro Coltrane celebramos 75 de su muerte. Pero a mí no me gusta celebrar las muertes porque aquí nadie muere. Aunque diga los papeles y las referencias que John Coltrane murió hace 75 años. esos tour de fox casi siempre ganaba el joven c o l t r a n entre otras razones porque el maestro monk、eh, era un poco mayor que él bastante mayor que él <ríe> un poco mayor que él y entonces además estaba más fatigado que él y se cansaba más pero aún así no había sensaciones ni de falta de fuelle ni de falta de fuerza ni nada todo era elocuente vertiginoso maravilloso y mágico Celonius Monk y John Coltrane juntos como broche a este, a este especial dedicado a Celonius con motivo del 100 aniversario de su nacimiento aquí en el Boulevard del Jazz en RAI en Radio Andalucía Información. Este último acto con la presencia de Coltrane que también celebra John Coltrane 75 años de su muerte. Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz.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 El silencio también tiene que ver con Celonius Monk, que eligió recluirse en él al final de su vida, estragado por la enfermedad y el agotamiento. Un silencio que según él decía, es el ruido más estruendoso que existe en el mundo. s w e e t and l o v e l y Buenas noches.